Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento el libro de Números. En esta oportunidad será el capítulo 33.、En、Números capítulo 33. Dice así la palabra de Dios. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Rámese salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, A todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron, pues, los hijos de Israel de r a m e s é s y acamparon en s u c o t Salieron de s u c o t y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre p i a h i r o t que está delante de b a a l s e p h ó n y acamparon delante de Migdol. Salieron de p i a h i r o t Y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar rojo. Salieron del mar rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en a l u z Salieron de a l u z y acamparon en r e f i d i m donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de r e f i d i m y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en k i b r o t h a t a a b a Salieron de k i b r o t h a t a a b a y acamparon en a c e r o t Salieron de Aseroth y acamparon en Ridma. Salieron de Ridma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. salieron de Arada y acamparon en m a s e l o t salieron de m a s e l o t y acamparon en Tahat salieron de Tahat y acamparon en Tara salieron de Tara y acamparon en Midca salieron de Midca y acamparon en Asmona salieron de Asmona y acamparon en m o s e r o t salieron de m o s e r o t y acamparon en b e n e j a a c a n Salieron de Benejaacán y acamparon en el monte Hidgad. Salieron del monte Hidgad y acamparon en j o d b a t a Salieron de j o d b a t a y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esiongeber. Salieron de Esiongeber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte o r en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de o r conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en el monte de o r Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de o r y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en i g e a b a r i m en la frontera de Moab. Salieron de Igeabarim y acamparon en Dibongad. Salieron de Dibongad y acamparon en Almon Diblataim. Salieron de Almon Diblataim y acamparon en los montes de a v a r i m delante de Nebo. Salieron de los montes de a v a r i m y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente, acamparon junto al Jordán desde Bet-Hiricó, Jesimoth a s t a Abel Sittim en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia donde le cayere la suerte allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de helios serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a helios.